Libro del Profeta Zacarías, capítulo cinco. El rollo volante, verso primero De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿Qué ves? Y respondí, Veo un rollo que vuela, de veinte codos de largo y diez codos de ancho. Entonces me dijo, Esta es la maldición Que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del r o l l o será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del r o l l o será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá. Con sus maderas y sus piedras. La mujer en el e f a Versículo 5 Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo, Alza ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, Este es un e f a que sale. Además dijo, Esta es la iniquidad de Helios en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel e f a Y él dijo, Esta es la maldad. Y la echó dentro del e f a y echó la masa de plomo en la boca del e f a Hacé luego mis ojos y miré y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña. y alzaron el e f h a entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿adónde llevan el e f h a Y él me respondió, Para que le sea edificada casa en tierra de s i n a r y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base.